Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente, estás cayendo en estado de hipnosis. Como siempre a través de este punto del dial y también a través de nuestro blog, a través de hipnotizote.blogspot.com, un sitio en internet donde puedes encontrar este programa y los anteriores para escucharlos o para descargarlos. Para comenzar con la sesión de hipnosis de hoy vamos a usar la música de una chica llamada Bethany Consentino, una chica muy joven de 22 añitos que responde al proyecto de Best Coast. Su álbum de debut se llama, al igual que la canción que, que vamos a escuchar, Crazy For You. Con la música de esta chica damos comienzo a la nueva sesión de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. Álbum de debut de una carrera prometedora. Bethany Consentino bajo el alter ego de Best Coast. Una chica de 22 años, originaria de Los Ángeles, aunque también pasa temporadas en Nueva York. Eso se refleja en la música, ese cruce de, de estilos de costa este hasta la costa oeste norteamericana. Eh, como la canción ha sido tan cortita, te quedas con ganas de escuchar más. Por eso vamos a continuar un ratillo más Dentro de este Crazy For You para escuchar otra de las canciones de Best Coast. En este caso, un tema que lleva por título Boyfriend. Un par de ejemplos que hemos eh, disfrutado de este Crazy For You, la canción que da título al álbum y este segundo tema, Boyfriend, los dos incluidos en el álbum de debut de Best Coast. un álbum a tener muy en cuenta. Así como muy en cuenta también, eh, hemos de tener el álbum que va a sonar a continuación en la tercera entrega en tres años, una gente que está trabajando mucho, de Waves algo así como la versión masculina de, de los anteriores eh, sonidos surferos garajeros a veces mm, ruidosos quizá en este álbum un, algo menos ruidosos que en sus dos anteriores trabajos. Eh, king of the beach es como se llama el álbum y nos quedamos con esta canción llamada post acid es la música de waves Quedó ese post-acid, eh, la canción que se incluye dentro del rey de la playa, King of the Beach, el nuevo trabajo de los norteamericanos Waves eh, con su eh, tercer trabajo. Vamos ahora con otro proyecto, eh, en este caso también en solitario, como al igual que el de Best Coast. Eh, en este caso eh, un tipo llamado Jack Tatum que se esconde bajo el nombre de Wild Nothing. También nos deja una canción veraniega, al menos en su título y en su... ...en su forma. Summer holiday will nothing... Ahí queda ese Gemini, el álbum de debut de Jack Tatum, bajo el alter ego de Wild Nothing, Summer Holiday, la canción que nos dejan. Vamos a introducirnos ahora en el tercer trabajo de los canadienses Arcade Fire, una, una de las bandas que más eh, repercusión están teniendo en los últimos años. Este nuevo trabajo tras Funeral y Neon Bible lleva por título The Suburbs, Eh, en la anterior edición del programa ya nos quedamos con, con la canción que daba título al disco y ahora vamos a escuchar otra de sus canciones es otra de sus fantásticas canciones de, de pop recargado de pop barroco con mucha instrumentación Arcade Fire y este Ready to Star, que se incluye dentro de The de Suburbs Música grandilocuente, como siempre de Arcade Fire. Esa es la, la, el punto de conexión de todas sus de todas sus canciones. Es música con mucha instrumentación, música que te hace eh, elevarte del suelo y que los convierte en una de las bandas más relevantes de los últimos años. Eh, su música trasciende de la escena más eh, alternativa, más independiente eh, incluso llega a oírse en, en muchos eh, anuncios de televisión en, en cuñas y tal, pues suena la música de los canadienses Ready to Star, otra de las canciones que se incluyen dentro de un álbum imprescindible como es este de Suburbed nos vamos hasta California para escuchar la música de The Soft Pack una banda que ha tenido que cambiar su nombre anteriormente se llamaba The Muslins eh, cambian el nombre y editan su primer trabajo un álbum homónimo eh, vamos a quedarnos con una de las canciones de ese trabajo llamado Answer To Yourself ellos son The Soft Pack sonando en Hypnosis Radio Blog y rápido el que nos está saliendo hoy de soft pack desde california con su álbum de debut un álbum homónimo y temazos como ese answer to yourself con eso continuamos con más música de garaje desde california hasta hasta texas hasta austin allí encontramos uh, una jovencísima banda llamada The strange boys que están presentando su segundo uh, trabajo en este 2010 Un álbum que se llama al igual que esta canción, Be Brave, ellos son Strange Boys. I like your boots, your skirt and your blouses. I like your suits, your shirts and your trousers. I like your mild political stances. I like your wild spontaneous dances. I like the way you drive me insane on Indianapolis. maravilla. Una colección, una lista de las cosas que le gustan a Neil Hannon, a, de a su proyecto, a the Divine Comedy, uno de los álbumes más recomendables de esta temporada, este Bang Goes de Nightbird, eh, con temazos como ese I Like. Vamos hasta Almería para escuchar a quién, a qué banda favorita de este programa llega desde Esa ciudad del sur de España, pues los Summers con sus canciones refrescantes, con sus canciones surferas y llenas de, de ritmos trepidantes como este cambio climático. Los Summers vuelven. Vuelven los summers, así es como se llama este nuevo trabajo de los chicos almerienses pues con su, con su forma de hacer música habitual con esa en rock and roll ramoniano, surfero, con canciones divertidas como ese cambio climático Vamos con una canción que en el verano de 2009 pues mmm, se convirtió en un, en un gran éxito Una canción firmada por The Drums que se llamaba Let's Go Surfing. Ahora se incluye en su álbum de debut, pero hoy vamos a escucharla en, un, en una versión, en un remix que, que, el, que han realizado los daneses de Ravenets. Esto es Let's Go Surfing de los drums vía los Ravenettes. de los álbumes imprescindibles de la temporada el álbum de los Tramps que incluye la original con su silbido ese tan pegadizo Let's Go Surfing aunque hoy hemos querido escucharla en esta remezcla en este remix que han hecho de Raveonettes nos vamos hasta Bristol para escuchar a un colectivo que responde al nombre de, de High Life Companion, eh, que entregan su primer trabajo Sees con canciones como Times Table cierto aire californiano, eh, cierto aire a los Beach Boys, aunque no, eh, son un grupo que llegan desde, desde el sur de Inglaterra, desde Bristol, The High Life Companion, con su primer trabajo, CIS, y temas como ese Time Stable. Vamos ahora con la banda de, de Dan Tracy, un, un personaje al frente de los television personalities que ni el tiempo ni los excesos que ha tenido a lo largo de su vida, parece que haya mermado su capacidad para crear estupendos álbumes. Al menos eso demuestra en este, en este álbum que ha publicado en el 2010. Se llama al igual que la canción que vamos a escuchar hoy, A Memory is Better Than Nothing. Son las nuevas canciones de Television Personalities. Memory is better than something, our memories of all the things we left behind. And if I knew you better, maybe I'd write a letter Telling you, reminding you of those times. Cause a memory is better than something. A memory is better than something. You all the time. Bueno, con un final inesperado, como el mismísimo Dan Tracy, él hace lo que, lo que le viene en gana con sus canciones, empieza con una canción enérgica y a mitad de canción pues la frena y la deja languidecer. A Memories Better Than Nothing, la, el tema que da título al enésimo trabajo de su formación, que en realidad él es el mismo, llamados Television Personalities. Vamos ahora con una banda de eso que se llama Inditrónica, esa mezcla entre música indie y música electrónica. Faded Paper Figures es eh, como se llama mm, la banda y nos dejan canciones tan bonitas como este In It All Again. Música electrónica y, y emocionante al mismo tiempo. Faded Piper Figures Invested El Again en, en el trabajo de estos chicos norteamericanos. Nos venimos hasta Cataluña para escuchar a María Rodés con su primer trabajo, Una forma de hablar y la canción que da título al fall intimista, al fall susurrado de esta chica. Un álbum muy muy recomendable. que todo va a salir muy ba Muy recomendable muy interesante maría rodés con su álbum al igual que esta canción una forma de hablar llegamos casi al final de la sesión de hipnosis no queda tiempo para una canción igual podía haber sonado como como portada de, del programa pues es un álbum muy interesante sin embargo se queda para el final Isobel campbell y mar lanegan un, un un dúo que hace ya pues varios años que están editando unos álbumes muy muy interesantes. En este caso, la dulzura de Isobel junto con la rudeza de Mark eh, dan forma a un nuevo trabajo llamado Hawk con canciones como este You won't let me down again. So when you drink the morning dew, down on your luck and so thirsty through and through, the crack in the mirror tells of seven years of pain, and you won't. the coast, there's no telling where I've been. Yeah. Both eyes on the road ahead, don't wanna look behind. And you won't let me down. Ten miles off the city, I lose you in the rain. So you won't. let Without a sound, but you won't let me down again. Strength is in the solitude I try to obtain. But you won't. Let Struggle to recall those oh, ancient of wisdoms afforded to us all. Ill will crackle in the heat. The harvest moon will rain And you won't let me down again. And I don't look for pity, so if its all the same, you won't.